El personaje se ha despedido del CNI, el jefe de los últimos años del CNI de los espías españoles, de los de verdad, es Félix Sí, una mujer, Paz Esteban, es desde ayer la directora en funciones del CNI. Félix el jefe de la casa durante los últimos diez años, ha abandonado el cargo tras conseguirlo nunca visto, permanecer con tres gobiernos distintos de dos signos políticos